Por primera vez, el aborto se debate en el Congreso. Por primera vez, llega al Congreso nuestra lucha por su legalización. Vanina Zuleman, abogada, integrante de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad. Estar a favor de la legalización del aborto no es estar a favor de la muerte. Es reconocer que en un Estado laico de derecho, las personas... Y los legisladores y legisladoras tienen la obligación de respetar el mandato popular y legislar para todos y para todas. Ya con la religión nos entenderemos cada uno en el ámbito de nuestra privacidad. Los y las representantes del pueblo tienen el deber de sentar posición. Los y las legisladoras tienen la oportunidad de escuchar nuestro reclamo y hacer historia. Aborto legal, seguro y gratuito.